Y de pronto llegó a Duque al casar con una infanta Braguetazo que le dicen por tierras de Salamanca Braguetazo en Les Asturias y Pelotazo en Granada Al entrar en la nobleza, ya Duque de Candelaria Se creyó con la licencia del derecho de pernada Y se vio como intocable en la realeza de España Vino a proponer negocios a diversos reyes taizas Que juegan con el erario como bien les vienen gana. Pues es dinero de nadie y revierte en quien lo apaña. Presidentes de segunda que aparentan reyes taifas... ...se embobaron con el yerno y prepararon pitanza... ...para que comiese el duque cuanto le diese la gana. Y el duque, más que comer, ciertamente devoraba... ...con apetito insaciable. Le gustaba la pitanza. Asunto fue de millones los contratos que firmaba. Y por si acaso, el gran duque... Adelantados cobraba, no fuese que de proyectos quedasen humos de paja. Asunto fue de millones los contratos que firmaran, y cual lluvia en gota fría a la nos inundaban. Eran ganancias muy sucias y preciso blanquearlas. Así fue montando empresas, lavadoras las llamaba, el prelavado en Aizón, en Belice se lavaban. El centrifugado en Londres y una vez blanqueadas retornaban abundantes para comprar nuevas casas y un palacete en Pedralbes, reformando con tal gracia que ha llegado a Real Palacio para Orgullo de la Infanta. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en la soleada verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Buenas noches a todas. En Acercando Personas, eh, hoy hablaremos de detenciones varias, de intentos de, tener, de detener el futuro y de la respuesta cada vez más masiva de la población ante la violencia física contra quienes se manifiestan por sus derechos y la respuesta también ante la violencia económica y psicológica que están ejerciendo las autoridades contra, contra millones de personas con esta reforma laboral que nos quieren imponer. Hablaremos de detenciones, de la experiencia personal y de la, de la violencia recibida con Dani, que fue detenido el día 10 por manifestarse contra la reforma laboral de, de, de forma pacífica, a quien tenemos aquí en, en el estudio con, con nosotros. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Gabriela. Por supuesto, estamos eh, Richie en el control, eh, Lourdes, que está tuiteando desde hace un rato ya y que... Os, os, ha, os ha contado o, o, nos, o os hemos contado eh, el romance del Duque y buenas noches, buenas noches si y Gabriela quien nos, quien nos habla bueno, eh, hablaremos también eh, sobre la la Están comentadas reforma laboral con Juan y con Nunci que son representantes sindicales en, en empresas diferentes. Eh, por una parte, en, en una empresa de comunicación, Juan, y Nunzi en, en la banca, como lo están viviendo en este momento. Eh, las dificultades, el sinsentido, si es que esta reforma sale adelante. Eh, hablaremos también de la manifestación que tuvo lugar el domingo en distintos eh, lugares del país. Pero antes que nada, como os prometíamos, estamos aquí con Dani y vamos a hablar de esa detención que tuvo lugar el día 10 en Sol. Eh, ¿Cómo estás, Dani? Lo primero, te vemos Muy con bien. algunas señales en la sí, cara. Mucho mejor, uh -huh. puesto que esta mañana ya he recibido la noticia de que estoy libre sin cargos. Ajá. Y nada, y siguiendo en la lucha. Eh, Bueno, entiendo que si te han declarado libre sin cargos es porque no tenían ningún cargo que, que pudieran no demostrar. No tenían ninguna prueba. Ninguna prueba. Ninguna uh -huh. prueba que pudieran demostrar que yo pegué a ningún policía. Es decir, ¿te detienen o te, de te, te detienen porque se supone que tú has pegado? Me detienen porque ellos eh, quieren ir a por los radicales. No sé si me vieron con pinta radical. Ya. Con... La, no sé, estuve paseando todo, durante toda la manifestación viendo las detenciones y como mero observador me mantuve al margen con la prensa uh -huh. porque creo que la prensa debe de de filtrar pues toda las la, la violencia que hay Ajá. Y... ¿cómo fueron los hechos? ¿estabais en Sol? Estábamos en Sol como o sea, Recordamos que era el día en que se había aprobado la, la en que el Consejo de Ministros Se había aprobado la reforma sí. la, eh, laboral A expensar de pasarla por el Parlamento Pero el Consejo no. de Ministros aprueba Claro, y y ese... se convocó ese mismo día O sea, el Ajá. mismo día en el que se, se aprobase la reforma Se asistiría a Sol Ajá Entonces la concentración fue en Sol Sí Pero un grupo de personas sí. Pues participamos en una marcha Hacia el Congreso Ya, Y en el Congreso pues eh, nos cortó la policía uh -huh. al llegar con vallas y, y cordón de policías detrás de las vallas. Uh -huh. Y al llegar pues eh, hubo algunos incidentes con cargas policiales y después eh, yo recuerdo ver una carga policial venir desde Atocha y cargar muy fuerte. Y ahí es donde uh -huh. se sucedieron las primeras detenciones Ya eh, ¿Tú cómo? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué hecho fue exactamente? Qué, eh, ¿Qué pasó para que te detuvieran? Pues yo, eh, la impotencia que me entró uh -huh. eh, Ante tanta violencia y Fue coger un banderín Que había uh -huh. en el suelo un, un trozo de tela Y agitarlo y decir Por esto nos pegáis Ajá uh -huh. Por pensar. Ya. Yeah. Y entonces un policía se antepuso, se encaró y dijo: ¡Eh, qué estás haciendo! Ya. Yeah. Y cogí, me di la vuelta para salir corriendo y fueron a por mí directamente. Y en ese momento me llovió un palo en la cara, uh -huh. me tiraron las gafas, las gafas a saber dónde están. Ya. Yeah. Y en ese momento me inmovilizaron en el suelo. Intenté resistirme porque es un acto de, no sé, de impotencia. Es de decir, no he hecho nada y me estáis deteniendo. Uh -huh. Y en ese momento, eh, cuando estaba gritando, eh, me di cuenta de que ya estaba esposado yeah. Y me mantuvieron en el, en el suelo, pues, unos cuantos minutos y si hablaba pues por te daban más fuerte uh -huh. Ajá. Eh, cuando tú te detienen y te llevan que ¿En, en concreto dónde te llevaron eh, me llevaron a Moratalaz a Moratalaz uh -huh. eh, después tú has tenido derecho a, a entiendo a un abogado atención sí. Eh, lo único que a nosotros no nos leyeron los derechos ¿Ya? en la detención. Nos uh -huh. la, nos lo eh, leyeron en, en la oficina de Moratalaz. Ya. Cuando debe ser... Eh, ¿En, en el momento el, en que, que momento. te detienen. Algunos compañeros eh, desde Valencia han contado que, que ellos estuvieron detenidos... Eh, 30 horas Y que durante esas 30 horas Ni les dieron comida Ni les eh, dejaron ir al baño No sé si en Madrid mm. ocurre lo mismo eh, Nosotros estuvimos 40 horas en, el, en en los calabozos de Monatalá eh, Mis compañeros sí recibieron comida Pero yo no Puesto que soy vegetariano Y ahí no, no hay excepción para... Entonces me mantuve a base de pan y agua Y eh, bueno... Supongo que plantearías que eras vegetariano y allí no nadie se preocupó por ti, ¿no? De... Claro, yo dije, soy vegetariano, no tendréis algo que no tenga carne y directamente hicieron oídos sordos. Ya. Eh, bueno, ¿y cuándo te soltaron? A las 40 horas, ¿no? Eh, a las 40 ah. horas eh, estuve desde el viernes por la noche... Uh -huh. hasta el domingo por la mañana en los calabozos y nos trasladaron a Plaza Castilla uh -huh. y salimos de los juzgados a las a, eso a las cinco de la tarde más o menos ¿habías estado detenido alguna vez? nunca, nunca. y y cómo te sentías, eh, qué cosas has aprendido, que pues eh, sentía mucho miedo Uh -huh. del hecho de ver lo que lo que está pasando de que por el hecho de manifestarte ya ya estás detenido ya <risa> por el hecho de pensar Una impotencia no impotencia claro uh -huh. y cómo eh, eh, cómo se enteran de que estás detenido eh, Legal de Sol te ayuda ¿Quién es? ¿Qué, qué, qué abogado? ¿Es un abogado pues, de oficio? Eh, en las oficinas de Monatalaz no, Al leerlo, al leernos los derechos eh, Claro, como derecho tenemos eh, Pedir un abogado Y uh -huh. nosotros Algunos de nuestros compañeros De los nueve detenidos Tenían la noción de que había Un, un teléfono de Legal uh -huh. De Legal Sol Y, y claro eh, comentamos eso a la policía de que teníamos un teléfono lo que pasa es que no teníamos el nombre y como excusa nos dieron de que no de que si no teníamos el número de teléfono eh, el nombre perdona, no podían hacerse cargo de, de facilitarnos un, un abogado de legal solo. pero al final eh, al día siguiente ya se concretó y se pudo se pudo pedir el, el abogado O sea, primera lección: hay que llevar encima el teléfono y el nombre de un el abogado. El teléfono del abogado, de, o uh -huh. de, sea particular o, o de Legal Sol. En este caso, en Legal Sol eh, sí, apoya, es, está apoyando. Por supuesto. Y de está hecho, siendo hay un eficaz, grupo, además, en de, de trabajo eficaz, de detenidos me parece. Y, y es muy eficaz. Uh -huh. Bueno, no sé si ese teléfono se puede dar públicamente o cuál es la forma de. Mm, sí, yo de, creo que sí. Es ¿sí? el 655 225 dos cinco seis un momento ya te lo has aprendido eh ya, ya la lección está aprendida Dani sí. a ver. lo único como, como parece un poco fácil a veces uno no, se confunde de acuerdo lo repito 665 seis cinco dos dos cinco seis cinco dos cinco seis cinco Yo que estoy más lenta. 665-225-665. Vienen tiempos, además, de movilizaciones, desgraciadamente, porque están haciendo caso omiso a lo que la gente quiere y cada vez las medidas que están tomando son, son más, eh, más brutales. ¿no? Bien. Eh, ¿Tú crees que.? Porque. Porque alguna gente dice que en realidad lo que pasó ese día y lo que pasa a veces es que eh, se provoca a la policía. Es decir, que se, y entiendo que eso fue lo que se argumentó también en esta ocasión por parte de la policía y lo que también eh, Cifuentes, Cristina Cifuentes, argumentaba, ¿no? Eh, ¿Eso fue lo que ocurrió en tu caso? En eh, mi caso yo no provoqué ni físicamente ni verbalmente. Porque en las, en las eh, manifestaciones y concentraciones, pues, suelo mm, gritar las consignas que me representan. Ya. La violencia en ningún caso me representa. Uh -huh. eh, ¿Qué le dirías a la gente después de esta experiencia...? Eh, ¿Tú has, has, eh, tiene, has, sigues con, con necesidad de manifestarte? Porque no se trata de ganas o no ganas, ¿no? Sino de la necesidad de, de, de salir a la calle, de tomar las plazas ¿O, o te ha quedado una especie de...? No, yo, yo de hecho estoy más espabilado y sigo con ganas de luchar uh -huh. Y de hecho mmm, un consejo que diría la gente es que en el momento en el que viesen violencia Por parte de cualquier persona se mantengan a, salgan de, esa, de ese círculo y, y vayan a, a otro donde donde sea realmente pacifista uh -huh. fuera de micrófono hablábamos antes de comenzar el programa de la importancia que tiene que alguien grave, es decir, las imágenes no a diferencia de lo que pasaba hace años, ahora mismo se pueden tomar imágenes sí. se puede grabar no solamente con cámaras eh, profesionales cosa que sería es, que es, es excelente en todo caso y que animamos a todos los medios de comunicación a que estén presentes a que a que no dejen no o sea, a que no no no den la espalda a lo que está pasando realmente no pero también con un móvil con una pequeña cámara uh -huh. de la manera que sea no eh, ah. grabarlo porque esas son pruebas no es esencial de hecho yo Me he imaginado que en la próxima manifestación intentaré adjudicarme con una cámara de estas que van de, de espionaje. ¿Ya? ¿Cómo son esas cámaras de espionaje? De esas que, que pasan de esas despistadas que colocas, para que no te las quiten. ¿no? Eh, no te, yo he visto en las últimas concentraciones que la policía también lleva cámaras. sí, lo más todo. Es que lleven, sí. lleven cámaras sí, sí. y de hecho los furgones están obligados a tener, a tener cámaras sí pero ellos, ellos cuando están haciendo bueno ya ya tenemos todos una imagen en la cabeza de, de una barrera policial no uh -huh. pues el otro día en sol en la barrera policial por, por por lo menos tres policías estaban con una cámara de sí, mano sí. grabando pero de hecho no tengo se entendido cortan. de que de que ahora pueden llevar la, el chaleco este de prensa sí lo pueden llevar ellos pero es un rumor no ya en todo caso yo ya llevamos tiempo en que lo si hablamos de acampada sol cuando sol se cierra Y, ...y no se podía pasar por la Plaza de... ...por la Puerta del Sol, ¿os acordáis? Sí, acampó la uh -huh. policía. Acampó la policía, pero la dejaron vacía, no acampaban. Uh -huh. Estaban como en los alrededores y tal, ¿no? Pues ahí estaban grabando todo, absolutamente. En todas las, eh, las calles... Eh, ...desde las cuales no se podía acceder a Sol... ...que las uh -huh. habían cortado... ...en todas había algún policía grabando... ...porque lo vimos. Uh -huh. Ya entonces, supongo que antes también... fundamental entonces tener eh, que grabemos que, claro. que que se vea quién es el violento sí y poder demostrar saber y demostrar quién ¿Crees, es? sí crees Dani que bueno después de lo que ha pasado en Valencia en la que el propio ministro ha dicho ministro de Interior que, que quizá hubo algunos excesos eh, crees que va o sea, no sé que se van a moderar un poco porque O sea, viendo la entrevista que, que hizo, que concedió al país eh, Cristina Cifuentes el día antes, de, o sea, el lunes, y luego la concentración que hubo ayer, que se, controló, que se cortó la Gran Vía, eh, luego la Castellana, hasta la. Hablamos hasta de las, Madrid ahora. Sí, de, hablamos ¿Sí? de Madrid. De, hasta la sede del PP. Viendo la entrevista que había da, había hecho Cristina Cifuentes, eh, la dureza policial iba a ser máxima. Y después ocurre uh -huh. Valencia y el martes eh, no pasó nada. Fue totalmente pacífica la marcha. Entonces, no sé si a lo mejor han replegado un poco porque han visto que, que se han pasado, en realidad. Y que la respuesta ha sido masiva, supongo, ¿no? No sé qué claro. opinas tú, Dani. Mi deseo es que se, que se acabase tanta represión policial. Claro. La verdad es eso, que cuanta más... agresión policial hay más llama a la gente a, más gente sale a, a, a la calle sí, más gente sale la a la calle la gente piensa más uh -huh. y es eso o sea, las mientras que no te maten <ríe> a caso un caso extremo pero ya yeah. una un simple moratón puede hacer que pienses claro eh... Esperemos además que sea así, y lo que están produciendo en este momento es eso. En lugar de provocar temor en la gente, que supongo que era lo que buscaban de comienzo, han provocado que la gente salga a la calle masivamente. Las imágenes, hablando de lo que conversábamos antes, mm. las imágenes en ese vídeo que ha circulado por todas las redes sociales, en YouTube, por todos los lados, eh, de lo que había pasado con los estudiantes en Valencia. Por cierto, donde se veía a un policía grabando, cámara mm. en mano, Eh, han sido fundamentales para que la gente saliera a la calle y para que a nivel internacional y en todos los sitios hayan eco de lo que, eh, se hayan hecho eco de lo que estaba pasando uh -huh. aquí en, en este país contra los estudiantes ¿no? uh -huh. eh, yo te quería preguntar también cómo bueno tú que has estado dentro y, y demás y, y lo viviste más que super en primera persona eh, la cobertura de los medios de comunicación ¿cómo la valoras? Eh, después de lo, de, del día 10 de De... fue el 10 die... el el o el 15 después el, el del 10 de febrero al día pues... siguiente cuando leíste, bueno al día siguiente estabas detenido, claro, cuando, de ya siguiente pudiste estaba detenido. cuando ya lo pudiste cuando ver cuando llegué un poco a casa la... y vi todo pues vi que algunos medios de comunicación pues eh, no contaban todo y entonces me tuve que remitir a las grabaciones de los particulares donde sí estaba todo, todo el suceso y incluso pude pude ver de distintos puntos de vista eh, dónde estaba en cada momento porque claro, yo eh, tengo una limitación visual uh -huh. llevo gafas y tengo como 12 dioptrías entonces cuando las gafas volaron pues en ese momento ya Ostras. no veía nada yeah. absolutamente nada entonces las grabaciones me, me permitieron ver lo que sucedió y te tuviste que remitir a las grabaciones personales o claro. sea, es decir que Móviles. en este tipo de, de situaciones eh, y mira que va contra quizá contra nosotras ¿no? eh, en este tipo de situaciones el periodismo el llamado periodismo ciudadano es el que realmente uh -huh. cuenta las cosas así es Vaya, vaya, conclusión <risa> vaya conclusión que hemos sacado Vaya conclusión que hemos sacado No, esa, esa sí, es así, verdad, es verdad Todas las maneras cada vez sí, Claro, siempre muy Muy mmm, Manipulado a veces Y muy mmm, interesado Pero yo creo que, que Con el tema de las redes no pueden. Los medios se van haciendo cada vez más seco. O sea, por ejemplo, hoy el, el, el primer primera plana de muchos periódicos era el tema de, la, de las movilizaciones que había habido ayer en toda España como apoyo al tema de Valencia. Eh, uh -huh. No han podido ocultarlo. Y hablo de periódicos poco alternativos, diría. No. Uh -huh. eh, aquí hay una pregunta para ti, Dani, de, de, desde nuestros seguidores en Twitter. Te preguntan qué respuesta has tenido desde tus círculos más cercanos, desde la familia, los amigos... Y bueno, más o menos... No la, sé. la respuesta, pues, ha sido igual. O sea, han encendido la mecha. Porque mi madre antes no, no estaba al tanto de lo que hacía. Ajá. Y ahora es que bueno, está enterado, deseando... Bueno, se ha enterado de golpe, ¿no? Claro. Así. Y de hecho, pues, mis vecinos... Eh, Toda la gente que me conoce pues eh, Está al tanto De todo lo que está ocurriendo uh -huh. Y en próximas manifestaciones Quizás se vean envueltos Claro Pero con la cara de buena gente que tienes ¿Cómo es posible? Bueno, en ese momento la policía no Da igual No soy la cara que me vieron <risa> Con un gorro peruano No, <risa> no sé Creo que no, que, no, que no se discrimina En ese sentido, da igual En todo caso se ven imágenes en lo que ocurrió en Valencia, policías pegando a, sí. a niños, uh -huh, así es, que paseaban, sí. paseaban por, incluso por la acera, uh -huh. no, no me lo explico. Una locura. En todo caso lo que es cierto es que la violencia mmm, no es no es la vía y además supuesto, eh, no. esperemos que con violencia no se genere más violencia, que es lo que en principio mecánicamente ocurre intencionemos ocurre, otra cosa y que ese, ese esa parte del ADN vital para, para el movimiento que es el tema de la no violencia mm -hmm. que siga yo también quería quería dejar me, bueno quería decir que bueno que Ahora, pues hay muchos. Se corean mucho contra la policía uh -huh. y contra los, bueno, los, las fuerzas de seguridad. Pero también no tenemos que olvidar que, por ejemplo, un policía fue fue expedientado por participar uh -huh. en una asamblea de sol. Es decir, que. que, creo, yo que creo que está que que es sin empleo y sueldo. Que debemos eh, debemos hacer esa reflexión ¿no? y no generalizar tanto. Eh, porque, bueno, pues a lo mejor. No sé si opinas lo mismo. Dani. Es que no toda la policía es igual. Porque yo cuando llegué. a mi casa. Eh, hubo un incendio en casa de un vecino y vi a la policía arriesgar su vida uh -huh. y saltar la valla incendiada. El otro, no... día, el otro día contábamos una noticia aquí en este programa sobre un sindicato de policía griego que se ha negado en rotundo a... a A dar palos a los manifestantes Y que además, por el contrario Ha dicho que si aparece alguien de la Troika En Grecia van a detenerlo Es decir, hay policía de todo tipo En todo caso, los policías O el cuerpo de policía va, Está afectado por los mismos recortes Y va a estar afectado también Cada vez más por Y está afectado por, este, por la caída De este sistema Por la violencia de este sistema Así es que Bueno, Se dan cuenta Evidentemente. Bueno, y ahora, eh, amigas, seguimos con un poquito de música y con una entrevista sobre la reforma laboral en sí, como lo están viviendo, como os decíamos, representantes de los trabajadores, como lo están viviendo Juan Inunci. Para la libertad, sangro, Hoy hemos eh, participado de una manifestación contra la reforma laboral que ha tenido lugar en 54 ciudades españolas. La verdad es que con muchísima más, eh, muchísimas más personas de las que mucha gente preveía. Eh, Para hablar de la reforma laboral, de las movilizaciones que están teniendo lugar, del futuro que se nos avecina, eh, qué mejor que contar con dos eh, representantes sindicales, eh, está con nosotros Juan del, eh, del sector de la comunicación y Nunci del sector de la banca. Buenas noches a todos y a todas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ¿Cómo evaluáis? Primero, empecemos por la convocatoria. Bueno, empiezo yo que, que creo porque sé que, vamos, si no estuvo. Eh, bueno, me voy a decir varias cosas. Eh, me parece un éxito, pero los sindicatos mayoritarios no creo que deban atribuirse tal éxito porque hay gente que participa en contra de la reforma laboral sin, sin estar de acuerdo con ellos, ¿no? Sobre todo el... el Movimiento 15M, que la última gran manifestación que fue Internacional, en mi opinión, consiguió convocar eh, más gente que, que el domingo, pero eh, no deja de ser un, un éxito y y da a entender que, pues, que la gente ya está muy cabreada. Para mí lo más importante que destacaría ha sido que no eran en tono festivo, como en otras ocasiones, era que era un funeral hay mucha gente pero era un funeral la gente eh, nos han dado un palo muy gordo y y me, me recordaba un poco las de la guerra no las de la guerra de Irak del no a la guerra sí uh -huh. al principio era festivo luego ya era muy serio la gente estaba muy muy tocada y al final acabaron con protestas violentas Si os parece hablamos un poco del futuro. Eh, veamos primero eh, vosotros que seguro habéis estudiado por vuestra pues por vuestro papel eh, como representantes sindicales habéis estudiado eh, la reforma que se ha aprobado hace unos días a fondo. ¿Podríais eh, sintetizar, decir sintéticamente los puntos más importantes? Eh, Nunca, ¿quieres sí. Bueno, sí, sí, por bien. supuesto. <ríe> sí. A ver, eh, Aunque ya se había abierto brecha en la última reforma del 2010, creo que fue en verano del 2010, o en febrero del 2010, no, me, no recuerdo. Junio, creo. Junio, sí. Eh, ya se había abierto bastante brecha, y de hecho en reformas anteriores. Pero, bueno, lo más significativo, o lo más grosero de esta reforma es, por un lado, que en cuanto a los despidos, los despidos improcedentes prácticamente se generalizan, reduciendo los... Eh, Ya históricos, 45 días de indemnización por año trabajado mmm, a 33, con un máximo de 24 mensualidades. Es decir, que ahora mismo, eh, ...lleves el tiempo que lleves trabajando, eh, el despido se abarata enormemente. Uh -huh. Luego, por otro lado, otra cosa también gravísima desde mi punto de vista es que en aras, en aras de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que está por ver cómo se pueden, cómo se deberían concretar por la empresa, el empresario puede unilateralmente modificar las condiciones sustanciales de, de laborales. Y eso es, un, es decir, saltando por encima de los convenios. Los convenios pasan a degradarse de tal forma que solamente por eh, manifestar en balances disminución, que ya no pérdidas, disminución económica, disminución de objetivos económicos, se pueden pues, cambiar horarios, eh, jornadas, salarios, funciones... Bueno, en definitiva, es, nos dejan en manos de los criterios empresariales. Si ya lo estábamos, ya en este momento es totalmente, bueno, impresentable. Para mí eso es lo más, lo más grave. Luego hay otras muchas eh, modificaciones o van y, han ido afinando en otras cuestiones, a lo mejor de menor calado... Pero estas dos cuestiones para mí son gravísimas, no sé tú qué opinas juan Juan sí desde luego has tocado los dos temas claves ¿no? los que más más van a afectar y coincido contigo en el tema de los convenios mm, creo que se cargan directamente la, la la la negociación colectiva qué sentido tiene que ahora eh, los comités de empresa o delegados de personal como nosotros. El, intentemos conseguir una serie de, de objetivos para plasmarlos en un convenio colectivo si estos pueden ser mm, anulados y además lo que tú has dicho que quisiera incidir no solo por temas económicos sino por temas organizativos sí. lo cual no entiendo que tiene que ver la organización del trabajo con, con el salario, no, yo no lo entiendo y... Y ataca, yo creo que va va por el, por el sindicalismo, porque eh, qué personas se van a presentar ahora a, a representar a sus compañeros cuando lo que saquen también, otro, que es otro tema importante, va a caducar en el momento que el convenio termine su vigencia. En ese momento, el convenio desaparece. Y esto es muy importante porque mm, las personas que tienen... parte de su sueldo, de su salario en complementos uh -huh. que hay muchas personas que es el el, no sé, es que es hasta 50% incluso hay casos que más pues eh, esas personas nunca pensaban que esto iba a ocurrir y entonces han hecho su su planteamiento de vida respecto a ese salario y como ahora se lo pueden reducir pues a lo mejor tiene que poner su piso en venta o no puede no puede atender a sus hijos en un colegio una guardería y, y yo creo que algo es algo que no se ha hablado pero que esta reforma va a provocar eh, más desahucios de los que hay cada día en, en puede puede provocar un cambio sustancial en la situación de muchas de de miles de familias en este país depende de lo que quieran los empresarios es decir que a partir de esta reforma entramos a depender absolutamente de la decisión de, de la empre del, empresar del, del empresario de turno, perdón. Sí. Básicamente es así. Sí. Eh, antes tenías la negociación y aún así era complicado porque los tiempos de bonanza que no hace mucho tiempo eh, muchos empresarios no querían negociar con los representantes directamente no negociaban uh -huh. y no tenías la solo tenías la posibilidad de hacer la hacer una huelga no para para que se sentaran a negociar Pero ahora les, ha, les han dejado en la mano la posibilidad de hacer lo que quieran, lo cual eh, es un arma de doble filo. Ellos deberían ser eh, conscientes del poder que tienen porque si aplican la reforma eh, de, de, de una manera, vamos, no, si la aplican, de cualquier modo, eh, van a hacer que sus trabajadores, que es lo más importante la empresa... Eh, trabajen con un ánimo pues muy triste con lo cual yo si fuera empresario tampoco la aplicaría eh, apli si tuviera problemas económicos le intentaría aplicar lo menos posible porque todos sabemos que que los trabajadores se pueden cargar a la empresa y algunas empresas va a pasar bueno Gabriela eh, hola buenas tardes chicos soy Lourdes Eh, ya habéis sentado un poco las bases de, de qué va a suponer esta reforma laboral, que está suponiendo ya, eh, pero a mí me gustaría que quisierais un poco de, de autocrítica, si cabe, ¿no? Porque en realidad sí que es cierto que, que el, el Gobierno ha ido eh, principalmente a por los funcionarios, llevando a cabo una campaña de, de desprestigio hacia los funcionarios, y ahora está... Eh, llevando a cabo esta reforma laboral con una campaña de desprestigio hacia los sindicatos y es cierto, no sé qué, qué opináis que se respira un poco ese ambiente ¿no? de, de rechazo hacia, hacia los sindicatos no sé qué debe cambiar ahora mismo qué debe cambiar en el mundo del sindicalismo para que para que eso no ocurra Nunci, ¿no? ¿quieres opinar sobre esto? Sí, eh, bueno la verdad es que durante estas últimas décadas que hemos ido perdiendo gradualmente derechos y ha sido muy costoso mantenerlos, los básicos. También es cierto que los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, y es que yo sé que me estoy redundando, es algo que está en la cabeza de todo el mundo, pero hay que decirlo y es así, ¿no? Eh, bueno, con esa especie de connivencia o de, bueno, ya que nos van a dar dos tortas, evitamos una, ¿no? Eso es un poco como la filosofía que se ha ido llevando, en lugar de ganar en derechos, vamos a evitar per perder lo menos posible. Siempre ha sido como ese esa forma mental la que se ha trasladado. Entonces, bueno, evidentemente eso también ha hecho que, por un lado, todo el grueso de los trabajadores hayamos empezado a descreer y a perder credibilidad sobre los sindicatos y también, obviamente, los gobiernos han visto la debilidad. han visto la debilidad de los sindicatos también. Entonces, bueno, en, yo creo que esos dos factores hacen que ahora mismo la lucha sindical sea realmente complicada. O sea, uh -huh. estamos en un momento complicado donde ni siquiera... Bueno, yo lo digo como delegada sindical, los, los, los, los sindicalistas no sabemos muy bien cómo hacer porque estamos en un momento, bueno, donde hagamos lo que hagamos, en este momento vamos perdiendo, y eso es así, vamos perdiendo derechos. Algo... Sí. ¿Algo bueno, decir Bueno, yo, yo como delegado de personal de, de mi empresa, después de esta reforma, eh, tengo muy claro lo que voy a hacer. Por un lado, creo que la solución mejor es hacerse empresario. <risa> <risa> es y, un, eso es un nuevo sindicalista empresario. <risa> sí, eh, sí. Por otro lado, si la empresa decide... a cometer utilizar la la reforma laboral la nueva ley laboral esta esta ley agresiva pues personalmente la empresa tendrá una respuesta agresiva bueno en el mejor de los casos ojalá fuera así yo tengo mis dudas Bueno, yo soy de sector de banca También es cierto que los sectores Varía en la lucha sindical Y también varía el, el, pues el posicionamiento de los empleados Es cierto que no en todos los, de los trabajadores quiero decir, Es cierto que no en todos los sectores es igual Yo hablo del sector en el que trabajo Que es el que más cercano tengo ¿no? Entonces eh, Ojalá fuera como tú dices Creo Yo no tengo la convicción De que eso vaya a ser así Es decir, no porque te aprieten Eh, ...tú vas a dar una respuesta... ...no necesariamente es así... ...ojalá lo sea, desde luego... ...y evidentemente todos los sindicalistas... ...yo creo que vamos a trabajar en esa dirección... ...pero eso no garantiza... ...que, que realmente... Eh, ...los trabajadores demos respuesta... Uh -huh. ...de hecho todos... ...estamos pensando... ...bueno, ¿qué pasa si convocamos realmente... ...una huelga general? ...que es un poco lo que se está moviendo ahora... ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Realmente eh. los trabajadores vamos a hacer la huelga general? ¿En qué porcentaje? Porque también tenemos que tener en cuenta que la gente lleva muchos años sin movilizarse a ese nivel. La última huelga general fue bastante desastrosa. Llevamos sin movilizarnos a ese nivel contundentemente desde hace mucho tiempo y entonces a eso se suma que las condiciones laborales son también tan precarias que hay mucha gente que por miedo no puede permitirse <risa> eh. movilizarse. Sí. Pero bueno, claro. tenemos esa dificultad y eso hay que verlo así sí, o sea, eh, yo no digo, yo no hablo de que la cosa esté negra pero sí que es importante saber de dónde partimos sí, sí estoy de acuerdo yo, las es que los delegados de personal pues no no tenemos la ventaja de los comités de empresa ¿no? que son varios en, en las tareas y se lo pueden repartir el delegado personal siempre va en solitario por eso mi respuesta agresiva sería de manera solitaria eh Hay que buscar las fórmulas y a veces tiene, tienen la misma fuerza, ¿no? Eh, contar, contar con los trabajadores eh, siempre es bueno, pero les pones en el disparadero. Yo creo que la manifestación de el domingo eh, les ha servido a los sindicatos mayoritarios para ver si, si pueden hacer la huelga o no. Pero yo creo que en el siglo XXI hay que tomar otro tipo de medidas. Eso eso se iba a decir. ¿Vosotros creéis que realmente funciona eh, no. las huelgas generales? No, no, incluso creo que ellos que yo creo ellos eh, los políticos que creo que son el, el el problema presumen presumen en Europa de hacer reformas agresivas y presumen de las huelgas seguramente. así eh, después de la manifestación del domingo, bueno las manifestaciones en toda España, ellos van a decir veis, ¿veis lo que hemos hecho? dándoos la enhorabuena si, si la gente ha salido masivamente a la calle yo creo que, que hay que tomar, hacer, eh, tomar otras medidas ¿no? de bueno propias de nuestro tiempo ¿Cómo, cuál y, es, pues sí. yo creo que eh, los políticos deben ser deben ser perseguidos Eh, con las... ¿Algo así como lo que ha ocurrido en Islandia? El, ¿Ese proceso? No, porque ese el proceso partió de la clase política Y nuestra mentalidad es otra Yo creo que mm, Gracias a las redes sociales Y a, a las maquinitas Que ahora casi todo el mundo Mucha gente lleva en el bolso O en la mano O en el, o en el bolsillo eh, Por ejemplo tendríamos que, que de, Comunicarnos unos entre otros eh, Unos entre otros Y cuando vemos a un político en algún lugar público, eh, llamarnos entre todos y seguramente que hay gente cerca de ese lugar y concentrarnos allí y simplemente abuchearles. Que se sientan muy incómodos en la calle, en cualquier como lo que lugar ocurrió, público. Juan, ¿Como lo que ocurrió en el Parlamento catalán? Sí, pero con abuchearles vale, porque son muy cobardes. Como lo que le ocurrió a Gallardón, por ejemplo, cuando quitó las fiestas de... del orgullo gay o redujo el presupuesto ¿no? Eh, por, eh, eh, pues es un ejemplo ¿no? que, que podíamos hacer eh, comunicarnos y abuchearles y que realmente se sientan sientan el miedo a la calle que, que sientan ese miedo o ir a sus domicilios y estar toda la noche todo haciendo una batucada delante de sus domicilios y no puedan, y no puedan dormir eso es lo que tenemos que hacer. tenemos que ir a por ellos yo no creo que ahora mismo eh, tengamos que llevar la, una lucha entre eh, trabajadores y empresarios nunca he creído en eso Ni tampoco entre ricos y pobres. Yo creo que la lucha de hoy es de ciudadanos contra políticos. Generalizada. O sea, el 1% serían los políticos y el 99% que hablan los indignados, el resto de la ciudadanía. Sí, la ciudadanía cada es que vez está más harta. Sí, pero, pero luego, <coughs> perdona que te interrumpa, Juan, sí. pero el 99% contra el 1%, pero luego cuando hay un proceso electoral. Los, los políticos, aunque haya menos participación o más participación la lo cierto es que tienen respaldo o sea quiero decir, el Partido Popular tiene respaldo la mayoría de la población la principal, la principal justificación que por ejemplo había utilizado Mariano Rajoy al final del Congreso Federal del PP, nosotros tenemos el respaldo de los ciudadanos, tenemos 11 mm. millones de votos y hoy ¿cuántas personas han salido a la calle? no han salido 11 millones sí. de personas a la calle bueno Eh, ellos es, es manejar las cifras, ¿no? Ellos dicen que, bueno, que les han votado 11 millones de españoles y que tienen ese respaldo, ¿no? Eh, eh, somos 45 millones de españoles son un 25% uh -huh. los que han votado este gobierno y algunos de ellos, como los que había en las manifestaciones de domingo, también les hayan votado. Porque la cosa está cambiando y empieza a haber gente con banderas de España que antes no ocurría. En las manifestaciones, por ejemplo no, hoy contra la reforma sí, laboral, no tiene nada que ver. No quiere decir que esa gente sean votantes de, del Partido Popular, mm. pero es posible que sí lo sean. Y, y qué os parece que en la manifestación el 15 me de haya decidido ir como en un bloque crítico y bueno, por eso es a lo que volvía antes, no? Lo que quería que, que un poco me aclaréis eh, eh, que era esa autocrítica dentro de, de, de, de dentro de un sindicato, ¿no? Porque ...dentro de una persona que está dentro de un sindicato... ...porque el 15M no... no ...o sea, ha secundado esta huelga... ...pero como un bloque... Diferenciado del resto claro ...de, de todas sindicatos. maneras hay que, hay que precisar... ...cuando se dice el 15M ha decidido ir en bloque crítico... ...es que no es así... Uh -huh. ...porque el 15M es muy amplio y es muy diverso... Hay ...bueno, asambleas... pero es lo que ha salido de la Asamblea General de Sol... ...bueno, pero hay que precisarlo siquiera. porque es importante... ...no es lo mismo sí. la Asamblea General de Sol... ...que desde luego tiene todo un carisma... ...y evidentemente no estamos hablando de cualquier cosa... ...sin, sin duda... pero eso no es el 15m el 15m es mucho más amplio que la asamblea de sol dentro del 15m están todas las asambleas de pueblos de Madrid y barrios eh, digo aquí en Madrid eh, imaginamos fuera no entonces dentro de las asambleas hay asambleas que han consensuado ir dentro de esa manifestación como uno más y hay asambleas que no y dentro de esas y dentro del 15m además están la Asamblea de Sol que ha consensuado ir en un bloque crítico. O sea, hay de todo. Lo que no te puedo decir es ahora números porque realmente no lo sé, pero eso no significa que todo el 15M haya consensuado eso. Ya, pero el lo digo que, para sí, no uniformar, porque es, que es, que es cierto que eso... si no uniformamos criterios, que realmente el 15M es muy diverso. Sí, pero, pero el hecho ya de que haya ocurrido eso, de que una parte del 15M, sí. o, aunque no sea todo, pero bueno, esa es la decisión de la Asamblea General de Sol, sí. haya decidido que ha decidido deslocularse el... de los sindicatos, es un síntoma para que los sindicatos digan, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tenemos este desprestigio ahora mismo? ahora mismo Mi pregunta es, ¿qué tiene que cambiar dentro de un sindicato para que los ciudadanos vuelvan a confiar en, en estos sindicatos precisamente, al igual que ha ocurrido en la clase política que es también un, está muy desprestigiada? Eh, claro. Ampliando esa pregunta es yo diría, no sé eh, los, ¿los sindicatos mmm, llamados mayoritarios o los sindicatos en general ¿creéis que tienen futuro? Ninguno Yo, a ver, Juan dice lado, que ninguno A ver, por un lado eh, te diría que los sindicatos mayoritarios en realidad ya no son sindicatos de clase hablo siempre desde mi punto de vista muy personal, obviamente ¿no? para mí no son sindicatos de clase que fue lo que les dio origen además hicieron un trabajo excelente en los primeros años eh, ahora son empresas Son uh -huh. empresas que cuentan con una plantilla amplia, con subvenciones de los gobiernos, no lo perdamos eso de vista, es muy importante. ¿eh? Uh -huh. o sea, se están, en, los, en los gobiernos socialistas se subvencionan más o menos unos, entre 15 y 20 millones, si no más, de euros. Hablo uh -huh. de to para todos los sindicatos, lo que pasa es que obviamente los mayoritarios son los que se llevan la, el trozo de tarta mayor, lógicamente. No No se puede morder la, la mano del que te da de comer. Claro, ¿no? en el gobierno del PP la subvención siempre es más baja. ...eso lo vemos además en los boes ...no hace falta el BOE te lo dice... Uh -huh. ...la subvención siempre es más baja... ...no pasa de 13, 12 millones... ...entonces obviamente es muy claro... como con los gobiernos de derechas, les, eh, los sindicatos llamados de clase, los sindicatos eh, mayoritarios salen a la calle con mucha más fuerza que con gobiernos de izquierda. Yo creo que mucho más allá de las ideologías es más por el tema de que hay un, mayores y menores subvenciones o mayores y menores pactos, porque uh -huh. luego hay muchas cosas detrás que ni siquiera nosotros sabemos. ¿no? Entonces eso por un lado, claro, es difícil que un sindicato que se convierte en una empresa... pueda defender los derechos de los trabajadores es muy complicado puesto que está recibiendo dinero del Estado y ya el Estado se ocupa bien de entregárselo para que eso sea así ¿no? desde ese punto de vista es complicado ya resolver esa situación luego hay otros sindicatos que no son mayoritarios y que también están trabajando para defender los derechos de los trabajadores yo lo que veo de todas maneras es que la lucha sindical se ha quedado desde mi punto de vista vieja uh -huh. es una lucha antigua, no ha modificado Ni su ideología ni su forma de acción en el mundo claro, porque... Sigue siendo la misma lucha que, de, de, que desde principios de siglo uh -huh. Digo de siglo, de... Sí. No, no del 20 del anterior Del 19, sí. Entonces, eh, claro, el mundo va cambiando Las respuestas tienen que ser distintas Yo he visto, por ejemplo, como con el 15 mes se han intentado dar nuevas respuestas Y sin embargo... ...la lucha sindical no se ha modificado a esa velocidad... ...y se ha quedado antigua, se ha quedado uh -huh. obsoleta... ...de hecho, este tema de seguir eh, incidiendo sobre la huelga general... ...pues a lo mejor es una forma vieja también de lucha... ...que no va a funcionar ya. Entre otras cosas, ¿vosotros creéis que realmente sirve para algo? Lo digo porque no, no hace muchos días hicimos una entrevista... ...en, ese, en este programa también a gente de, de, de comisión de, la, de huelga general Sol... Y realmente, el, el, no sé qué percepción, cómo interpretó sus, las palabras de las personas que entrevistamos Lourdes, pero la impresión que yo tuve es que no tenían ninguna fe eh, o ninguna esperanza en que sirviera para nada, pero de todos modos estaban en organizar una huelga general. Eh, como una especie, a mí me pareció de sinsentido, eh, respetando por supuestísimo el trabajo que vienen haciendo y que seguro que van a desarrollar. ¿no? Entonces, ¿cómo serían, cómo veis que podrían ser las nuevas formas? Eh, En cualquier caso no son, eh, no pueden ser luchas particulares, particulares digo ni sectoriales, es decir, que no se trata de que los trabajadores eh, se pongan a defender sus derechos como si estuvieran aislados del resto de la población. Uh -huh. Entonces creo que es una lucha más global, que tiene que ver con un cambio de mentalidad también, no solamente de condiciones laborales. Uh -huh. Es decir, todo esto que está sucediendo Toda esta presión que estamos viviendo No solo los trabajadores, sino los ciudadanos en general Con todos los recortes que está habiendo eh, También existe Porque nosotros permitimos que exista uh -huh. Unos por omisión Y otros porque directamente Ponen su voto en la urna Pero nosotros permitimos que exista Porque todavía creemos en este sistema Creemos que esta forma de sistema es la que la, Es la única viable Y la única posible en tanto eso no lo vayamos modificando pues mmm, bueno, no creo que podamos eh, dar grandes cambios y mucho menos cambios revolucionarios no sé qué opinas Juan sí, eh, bueno es que ahora mismo el agua general es complicada porque con la nueva ley pues es, es muy fácil echarte entonces eh, el trabajador claro tiene miedo desde el punto de vista sindical pues mmm, nos han ganado el partido sin poderlo jugar porque ahora no mmm, no antes podías negociar, pero ahora la negociación, la negociación no sirve ve nada, con lo cual directamente mmm, pues eso, has perdido el partido sin haberlo jugado. Te dejan Ahí, sin cartas para poder sí, jugar. Yo personalmente me siento desde que salió la reforma desolado con supongo que otros muchos compañeros que Bueno pues que, que han visto, que han trabajado durante muchos años para nada. Porque lo que se, lo que tú antes sacabas, lo sacabas para siempre. Pero ahora lo pierdes todo de golpe. El principal problema para mí de los eh, de UGT y Comisiones Obreras es que la gente ya no cree en ellos. Ese es el problema. Nadie cree en ellos. Yo he visto gente con pegatinas en contra. de la guerra que recortaba el logo del sindicato, o sea que desde hace años ya nadie cree en ellos entonces o le dan un gran cambio como hacen los partidos políticos cuando tienen una derrota y cambian los líderes y cambian las formas y los logos y hasta incluso yo soy partidario de la fusión de UGT y comisiones para que fuera más grande cosa que ni en UGT ni en comisiones ríen. vamos, no lo he oído jamás y cuando yo lo he planteado Me han tachado de loco, ¿no? Eh, cosas que se pueden hacer para intentamos intentar crear crear no sé, opciones. Eh, pues no sé, eh, convencer a los sindicatos policiales. Yo creo que la policía que es y va a ser víctima también de. de esta reforma. Eh, tiene que ponerse del lado de los inocentes y dejar de respaldar a los culpables Porque ellos son también inocentes uh -huh. Yo creo que tenemos que entender que no hay progreso si no es de todos y para todos Pero tenemos que entenderlo todos, no solamente los políticos y los empresarios También nosotros, los que estamos como al otro lado ¿no? de, de la de la pirámide Todos tenemos que entender eso entonces se tienen que empezar a generar otras relaciones también, no solo dentro del ámbito laboral, sino dentro de, la, de, ¿no? de los barrios, de las ciudades, del ámbito social en general. ¿no? Uh -huh. Mientras no entendamos eso, va a ser complicado, porque mientras yo siga pensando que mientras esté bien para mí, está bien, ya es suficiente, que es un poco como esa mentalidad individualista, donde es de sálvese quien pueda mientras yo me salve, Bueno, cuando empecemos a comprender que es que tú no te salvas y el otro no se salva tampoco, ¿no? Porque al final te va a llegar a ti. De hecho, ahora lo estamos viendo, ¿no? Como realmente sí. lo que uno pensaba que nunca le iba a suceder le puede suceder mañana. Sí, mañana sí. te despiden con 33 días, en el mejor de los casos, sí, sí, y ah, te quedas en tu casa. Que... Y eso le puede pasar a cualquiera. Los que llevamos 40 años trabajando como los que llevan 15 días. Entonces, sí. ojalá esto nos vaya llevando como en esa dirección de ver que tenemos que empezar a armar Eh, modelos y otras relaciones con los demás, ¿no? Desde los compañeros de trabajo hasta el vecino de, que está debajo de mi casa. Ojalá esto nos lleve, porque desde luego si esto nos lleva, ya no sé qué más nos puede llevar ahí, porque realmente ya nos están dejando desnudos. Es como que realmente ahora se ha quitado ya todo, ¿no? Todos los, todos los espejismos y todos los caramelitos, ¿no? Que teníamos los trabajadores, o los ciudadanos, que ya eran pocos, pero ahora ya se los han, los han barrido. Han dejado la mesa limpia, no hay nada. Eh, y ahora que no hay de, nada, yo sí. miro y digo, bueno, entonces ahora que no tengo nada, porque no tengo nada, el que crea que tiene algo está todavía viviendo en el ensueño, porque no tenemos nada. Y ahora que yo no tengo nada, voy a ver si puedo ponerme de acuerdo contigo. Da igual si eres de comisiones sobre la UGT, <risa> da lo mismo, blanco, negro, da igual. Me voy a poner sí. de acuerdo contigo a ver qué podemos hacer en esta situación. Es verdad, es verdad. ¿Cómo sí, podemos hacer tú y yo en esta situación? Porque los dos estamos igual, no tenemos... Nada ah, o sea, eh, En que este sea... escenario que estoy describiendo Es un ¿cuál poco desolador ¿no? Puede ser el papel del 15M claro. el, el 15M tiene que pasar a la acción ya Para mí es el papel de cohesor social Y yo creo uh -huh. que eso eh, Con todas nuestras dificultades Porque las estamos haciendo con muchas dificultades Y mucha diversidad y es complicado ponerse de acuerdo Creo que vamos avanzando yo creo que eso que se decía de eh, el 15M desde el comienzo y que eh, todavía hay mucha gente que lo reivindica y que lo piensa así lo siente así de que no es un movimiento ni de derechas ni de izquierdas ni de, sino que qui representa a, al 99% eh, yo espero que algún día te represente al 100% ¿no? que de algún modo porque de, en algún momento también habrá que hablar de ese 1% y qué hacer con él no pero en todo caso eh, Yo creo que más allá del de, error es querer que las siglas siga, sigan imperando. Esto es una opinión personal, ¿no? Mientras pensemos que son más importantes unas siglas que un problema generalizado o, o que una situación a la que aspiramos todos común, pues ese es un lío. Y yo creo que además es una lucha que en este momento y con estas convocatorias justamente por la reforma laboral, entre otras, tiene adentro el 15M, que es si se suma o no, por ejemplo, a convocatorias que lanzan unos grupos u otros, o bien eh, ciertas posiciones que mantienen ciertos grupos o ciertos sectores dentro del 15M intentando meter ciertas ideologías, etc. Y yo creo que mm, a mí me parece que habría que aspirar a algo nuevo ¿no? a, y, y con la suma de todos, con lo mejor de todos. Porque todo, también los sindicatos que han venido trabajando durante décadas y décadas han hecho mucho a favor de, de las condiciones en el trabajo, ¿no? Y claro. de la dignidad y de la justicia social. Cuando hablamos de, de grandes sindicatos, yo mmm, tengo muy claro, porque además trabajo codo a codo con gente de otros sindicatos en mi empresa, tengo muy claro que eh, las bases sindicales es gente excelente que... Es, está trabajando duro en las empresas o sea, eso lo tengo clarísimo otra cosa son las cúpulas que es ahí donde yo tengo mi lío no pero la base sindical me parece que son gente somos todos trabajadores currantes disculpa era simplemente aclarar eso sí Juan quiere hablar desde hace bueno, un ratito y no le dejamos lo de la acción es. no sé por dónde va la acción que tú propones mis acciones agresivas no. <risa> Mira, ah, que no que, que nos aclarara. mira que no queríamos que lo dijera y lo eh, dijo. El, el, el 15 me que pasa la acción sí. Eh, bueno los sindicatos han, han convocado una manifestación. Eh, hemos visto el resultado. El 15 me tiene que hacer algo. Eh, nosotros es, es el único lugar donde tenemos esperanza. Eh, De hecho es curioso te, te corto discúlpame es curioso Que parece que tanto en la convocatoria, esta última, como la convocatoria que hicieron sindicatos, mmm, llamémosle minoritarios, el mismo día en que se, se, se firmó la, la nueva reforma laboral, en todos los casos, desde instancias gubernamentales, han preguntado muy preocupados si el 15M iba a participar o no. Claro, porque mueve más que los sindicatos, y la gente cree, cree en ello. Tampo eh, también porque no está controlado, ¿no? ¿No sí, te parece porque, hoy por no... hoy? Porque, como es algo limpio, eh, no saben quién está detrás cuando no hay nadie detrás. Uh -huh. Y eso es lo que en, en, tienen miedo al, al, a no controlar las cosas. Entonces, es algo que no controlan. Eh, para mí, eh, después de muchos años de, de cabreo por la corrupción política, sobre todo, creo que si decimos corrupción política, engloba todo, todas nuestras, nuestras quejas. El, el que por fin. Eh, gente que vive cerca de ti eh. salir a la calle pues pues eh, dejó de hacernos en mi caso de hacerme sentir solo no pensaba que estaba cara con el mundo no dice no hay más gente que está cabreada y por fin está dispuesta a salir a la calle y está dispuesta a, a pelear con los métodos con los métodos originales que es lo que tenemos que, que buscar y esa gente está esperando que que 15m se mueva Y para, bueno, el 15M, para, ir a, para ir a apoyarlos. Uh -huh. El 15M, el, el, también yo lo escuchaba el otro día en una, en, en una asamblea, se espera del 15M eh, como si, no sé, mágicamente, cuando el 15M somos todos o, o nadie, depende de lo que todos y cada uno hagamos. Somos personas, no somos magos. Claro. claro. Eh, a mí me parece, frente, claro, cuando ha salido la reforma laboral, que en realidad venía anunciándose, Eh, parece que la sensación que queda es de derrota absoluta pero yo quiero recordar siempre quiero lanzar un, un mensaje de, positivo ¿no? yo, yo quiero recordar que el 14 de mayo del año pasado y todavía no ha pasado un año Nadie creíamos que esa convocatoria que veíamos por redes sociales o que alguien nos contaba fuera ni siquiera los convocantes que se fuera a movilizar y a, y a lanzar como consecuencia el fenómeno que empezó en Madrid, bueno, y en otras ciudades, pero que en Sol, con la campada de Sol empezó, y que hoy ha llegado a muchos países. Entonces, a mí me parece que es un paso hacia adelante. Lo que ocurre es que de ahí a cambiar... el sistema que es el cambio de mentalidades es, es mucho en realidad estamos hablando de cambiar la forma mental que creo que antes Nunci de algún modo lo, lo comentaba ¿no? claro pero además es muy interesante o sea hecho lo hecho y teniendo las cosas como las tenemos que eso es algo que en este momento a día de hoy ya ahora no podemos modificar es lo que tenemos ahora hay una cosa muy interesante y es que es como tabula rasa Entonces, eh, las, eh, yo vivo la misma situación que está viviendo el pequeño empresario Es decir, no es muy distinta está, Que está viviendo el taxista, que está viviendo mi vecino Es decir, vivo la misma situación que están viviendo millones de personas Que hasta ahora se situaban en condiciones distintas Pero uh -huh. sin embargo ahora estamos todos en la misma situación En la misma situación de estar pendientes de un hilo En el momento en que te cortan ese hilo te caes Uh -huh. Entonces, para mí eso es interesante, porque eso me permite como ponerme con el otro de igual a igual. Uh -huh. Porque ya da un poco lo mismo, si el otro es taxista y vota al PP, que nunca lo entenderé, pero bueno. <risa> pues hay 11 millones, de claro. los cuales probablemente, ¿Sí? no 11, 11 millones de taxistas, pero no, una claro. buena parte, pero vamos, taxistas... Eh, Eh, y curritos en, sí, en cualquier sí, exactamente, sector exactamente, trabajadores de toda índole sí. Pero es muy interesante eso de que a mí me permite ponerme con el otro Porque esto trasciende el gobierno de turno, de turno que tengamos uh -huh. A ver, el anteriormente no lo ha hecho nada mejor uh -huh. Es decir, trasciende todo eso Estamos hablando de unos mercados que están por encima todo, de todo eso De multinacionales y grandes empresas que realmente son quienes están dirigiendo todo Hacia donde les interesa ...por encima de los gobiernos... Uh -huh. ...entonces eso me permite ponerme con el otro... ...incluso con el empresario... ...que no sabe ni siquiera cómo mantener su plantilla... ...bueno me permite... ...me da esa posibilidad al menos... Uh -huh. ...nos da la posibilidad... ...que es un poco también lo que se lo que se conjugó en el 15M... ...de ponernos todos en el mismo... ...en el mismo punto de salida... ...en la misma casilla... ...y de poder ver cómo entre todos... ...salimos de esta situación... Uh -huh. pero siempre desde luego insisto entendiendo que si no salimos todos no sale nadie claro eso es algo que tenemos que empezar como a vivir bueno sí eh, realmente eh, como una verdad sí, uh -huh. sí los, los, los ellos ellos eh, si hacen algún cambio me refiero a los políticos lo hacen cuando ven eh, muchas personas en la calle bueno muchos votos en la calle es cuando ellos cambian no ahora Hay una parte de la población que tiene esperanzas porque las esperanzas es lo último que se pierden este gobierno. Ellos también la van a perder con el paso de los meses, la van a perder y tenemos que integrar a esas personas que han votado a, a, pues a una fuerza política que evidentemente no nos, no nos convencía antes ni nos ha convencido nunca y esas personas que se sientan desencantadas hay que empezar a incluirlas porque, como he dicho antes, creo que la lucha tiene que ser de ciudadanos contra políticos no de ricos contra pobres ni de ni de empresarios contra obreros ni, ni izquierdas, derechas eso para mí está obsoleto y no tiene sentido ni, ni eficacia con lo cual debemos de incluir a la mayor parte de la gente y en ese momento cuando vean que son mayoría dirán hay que cambiar las cosas porque si no Mañana nos levantarán del sillón. Bueno, amigos, amigas, eh, el tiempo se nos echa encima, pero si os parece bien, como esto acaba de comenzar, hablamos del tema de la reforma, os emplazamos a a seguir debatiéndola en función eh, de cómo se vaya desarrollando, se vayan desarrollando los hechos, las eh, cómo se vaya poniendo en la práctica esta reforma y qué vaya ocurriendo. Eh, a la población en la calle, etcétera Sí, perfecto Muy bien eh, En todo caso, desde aquí yo siempre, siempre, siempre animo a que la gente crea que hay un futuro mejor y por eso estamos planteándonos esto por eso existe este movimiento y esta radio Buenas noches a todas Lourdes Gabriela <risa> y me quedaba aquí Escuchando, ¿no? La verdad es Escuchando, que... Escuchando, no Escuchando realmente muy interesantes las reflexiones Y, y yo como tú, pues, pienso que, que Bueno, ya estamos terminando el mes de febrero Ya comienza dentro de poquito la primavera Y, y el movimiento va a tener un, un impulso nuevo Yo solamente, solamente Dejadme dar un testimonio El sábado asistí a una asamblea de la cual no soy miembro Eh, que la Asamblea del Paseo de Extremadura y fue recordar los mejores momentos de sol del de comienzo de la acampada. Eh, la gente mm, tiene ganas de, de, de generar un movimiento colectivo, de pe, un pensamiento colectivo, eh, siente al otro con independencia de la edad, de la posición ideológica que a veces no coincide. Cada vez la gente se siente más en la misma Y una cosa que me pareció fantástica era ver cómo no solamente se debatía de temas políticos, de la reforma laboral, de las relaciones a nivel formal o informal, sino que además, eh, al final, la gente se, de esa asamblea se preocupaba de cómo echar una mano a título personal a ciertas personas que en ese momento lo estaban necesitando. Es decir, que ese ámbito, además de dar respuestas a cualquier nivel, incluido eh, o sea, a nivel político, como decía, sindical, eh, social en general, además estaba generando tejido social. Y lo más importante, y se percibía perfectamente, eran las personas. Eso me dio eh, fuerza y energía para mucho tiempo. Bueno, amigas, buenas noches. Aquí os dejamos, muchas gracias, un gran abrazo y muchas gracias a todos por estar aquí también.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 Sangro lucho per vivo para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, soy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.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 Love